Bueno, también, por ejemplo, otra cosa que se hicieron, tal vez aplicar en el 2002, con el PP en el en el poder se intentó hacer una reforma del PE de que supondría ya no su, que, que sea <tose> 6 años que tenía que tener 360 por nada, formal echado los 6 años. Y así que ya se daba que tenía que 6 años trabajado para poder hacer la cantidad agraria, lo que supone el PEP, el PEP supone que como una familia o no coma. Eso es lo que supone Andalucía. Mucha gente está hablando de renta básica, y yo no, ni el sindicato una parte de renta básica, es trabajo generalizado, y, pero la verdad es que ahora mismo la lucha por el PEP, a mí me da, a mí no me gusta luchar por eso, porque lucha por una limona. Pero es que la realidad es que o hay eso en el pueblo, o en el pueblo no se come, y hay hambre. está hablando que ahora mismo, la situación actual, hay 3 millones de Andaluzas y Andaluza en la pobreza. <risa> la Junta de Andaluzia está en casa con decreto ley para garantizar la escuela un plato de comida, porque hay malnutrición de los niños andaluzas. Es decir, de mayo generalizaba que el interés no, decía, una bueno, la última vulga de hambre, quizá Juan Manuel Sácer Corrello decía que él no iba a parar hasta que se supiese y Andaluzia se pasa hambre. También hablábamos de que ya en el 2002 como hizo, hubo una revuelta brutal, y si solo de Jaén, por ejemplo, dejó de a un pueblo muy luchador y jornalero, se si, llenaban si, si, si no autobuses, sino trenes. 14 trenes se pusieron, se enfrentaron hacia Madrid para la lucha contra esta reforma. Solo se podía hacer durante 10 años. era También hablaba de que tenía que tener la residencia durante también durante un mínimo de años, creo que eran 10 años. Esto que supondría, que si tú eres un migrante, porque vienen mucho temporeros y temporeras, principalmente esos sajarianos, a la temporada, y claro, hay más años, 2002, donde había empleo, donde había acceso al campo, en condiciones precarias, pero sí había trabajo, o cierto trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú no accedes, no tienes tus papeles, no hay acceso, pero tienes acceso al pelo, no derecho ninguno. Supondría ya, a los migrantes, si ya está peor tratados y en condiciones laborales pésimas, esto sería votar Contra esto se, hizo, se ocupó por ejemplo la catedral, esta fue la oposición pues, de la catedral de Jaén. Dentro se estuvo 10 días, se echó para tratar reforma si es verdad que queda requiso todavía, por ejemplo, entonces que sólo votan a 6 años, el sindicato lucha contra de eso, contra el permiso de... contra ahora también esto que la, la última reforma laboral no generaliza, pero... Si te ofrecen un empleo o una fuente de trabajo un curso y tú no afecta directamente te quitan el PEC sin saber por qué tú no aceptas, qué circunstancias tienes, ningún tipo de explicación. Tú puedes tener una explicación que puede ser porque está esperando porque no te quieras desplazar, porque tienes familia por lo que sea, te quitan el PEC y el saludo todavía sigue, aunque sea verdad que esta reforma se paró, fue brutal la violencia en el dibujo. En el 2002, bueno, también lo no he dicho antes, pero el SAC nace en el 2007, en un sindicato prácticamente inmueble. En el 2002, la luz que la llevó, el SOS. Aquí está, estos son ocupaciones. Estos son los de la carrera. Ocupaciones de bancos también. El Zara en ocupó también. Estos son marchas. Bueno, nosotros se trabaja en el sector agrario, como he visto, sino compañeros de la bancía, de artilleros, de la vía de Cádiz. Cádiz, es el paro el malto Europa. La cifra de Europa. Las cifras de palos pueden ser como un ID, es decir, que se ve la, la realidad que hay. Era una zona industrial toda la bahía y la carga de trabajo en nula. Ya empezó desde el gobierno de Felipe González a desicionalizar toda la tierra, pero ahora no hay nada incluso este año se ha metido más del día ocho compañeros en prisión su lo único que hicieron acor el puente pu que arraza que hay unas típica típicas que había allí y la de la situación es brutal y el sindicato entra con fuerza y, y sigue luchando por eso por el trabajo para la vía porque no porque por ejemplo la alcaldesa de Cádiz el senadora y gorón en madrid no, no aclarar el trabajo para la bahía que se llevará a otro lado. Ahí demuestra el papel que tiene los políticos de Andalucía. Otro hecho, esto fue por ejemplo, bueno, es lo que habló antes, las mujeres, hay mucha migración y por ejemplo en Almería, estas compañeras son de Almería, que ahí tienen ocupada en Pernadero, las mayores la mayor sociales en Almería son inmigrantes. Aquí, Bueno, la lucha antipatriarcal es esencial principalmente por división sexual del trabajo, en Andalucía es un hecho, las mujeres tienen tiene condiciones laborales peor que los hombres, por ejemplo ahora el acceso de la tierra, durante cuando hubo el boom de la construcción todos los hombres fueron al campo y fueron a la construcción y el campo lo mantuvieron las mujeres, ahora vemos que todo el mundo está intentando volver al campo, no es prácticamente mujeres, es decir, nosotros luchamos y no solo luchamos, sino que todo toda la compañía colectiva se reconoce la paridad. Bueno, pues ahora mismo en la, en la temporada pasada, y el 20% eran mujeres, menos del 20% de la trabajadora. Es una realidad y que supone la infección de la pobreza y una situación de que el sindicato se tienta luchar. También contra la ley del aborto... Hubo una marcha de mujeres en el 2003 que se denunció la mujer en el campo, simplemente solo de mujeres, que recorrió la Sierra Sur de Sevilla. Estas son compañeras, cuando hablamos de, del empleo comunitario, esta fue un grupo de mujeres que durante... se hizo en toda Andalucía, pero principalmente tuvo fuerza en la Sierra Sur, que donde vemos el del sindicato de... Nuestra Marina Leida, Pedrera, Gilenas, muchos pueblos, pues estas mujeres las llamaban la cabra montes Cuando hubo el empleo comunitario, los terratenientes se obligaban a ofrecer a que las mujeres trabajasen y repoblaran con pino el monte. Entonces estas mujeres subía y uno tras di, tras di, tras di y paraban. Y al final consiguieron acceder a eso. Estamos hablando del 71, del 73, entonces la época franquista. Y este fue un homenaje que se le hizo a alguna de ellas, muchas muertes ya. Bueno, esto bueno, ha aumentado, porque esto fue creo que era del 2011, desde 2013. La zona verde es donde tiene el sindicato Unión Local, hay afiliación de Andalucía, pero la fuerza, podemos decir estilo, Unión Locales como tal, está en, esa, en ese sitio con este margen de, de la represión que le damos comentado Salida de compañeros... Esta fue una marcha que se hizo contra el sindicato, porque la verdad es que, aparte la año de cárcel, que, que hasta tenemos esperanza en eso, en el que todavía, en el que si un, en algún momento algún sindicalista entra en prisión, supondría una, una violencia social brutal. Pero sí es verdad que económicamente no, no anula totalmente, un más de un millón de euros en multas supone, cuando la marcas sociales y los principales son trabajadores sin tierra, jornaleras y jornaleras, donde el principal dinero viene de de, to, de su afiliación, que tenemos maturas internacionales, incluso las subvenciones públicas son mínimas, porque hay mucho debate interno de si se accede a subvenciones públicas, si subvenciones públicas no, pero hasta el mínimo y hay, y hay una represión brutal donde el sindicato le cuesta mucho responder, hasta ahora no se está repudiendo como se puede, porque se embargan casas, se embargan bienes, sueldos, a gente que no quiere nada, absolutamente nada. Y contra esto sí que está haciendo mucho daño y es una de las principales luchas que tiene Bueno, esta es la ocupación de la Turquía. Ahí se ve como la gente y están los militares, la cual está aquí enfrente. La Turquía también. Ahora, bueno, esto me toca más de cerca porque yo soy de Jaén. Y esta finca está en, en La Loma, en la Comunidad de La Loma, en Joda. Una finca de 300.000 olivos. Una finca que era el pulmón económico de la zona. Donde ha llegado a trabajo más de 600 jornales. Vemos que ya más de tres años se la quedó el BBVA, ya más de tres años sin trabajarse, cuando el pueblo más cercano joda ha dejado la, la de está en el 80%, lo que supone eso. Con la ley en la mano, está fija, la Junta de Andalucía la pudiaba expropiar y en ningún momento se hizo nada, nada, absolutamente nada, se llegó a la mesa federal de Izquierda Unida, al a la Unión Izquierda Unida, Izquierda Unida Nada, no se nada, decir, incluso no se hablan en el Parlamento. El único parlamentario que ha nombrado las ruedas en el Parlamento Español hizo un vasco que ha sido Sabino Cuadra, el único que ha nombrado la soberanía de Andalucía, el que ha tierra y el que ha pedido solución para la jornalera jornalera, es un vasco casi demuestra la situación y a la y a lo que se dedican los políticos y la política de Andalucía. Bueno, esto es más que eso, ¿cómo usted? Ahora voy a hablar un poco de de esa juventud, <coughs> que en, en, en seda de 2012 nace, se decide que se debe organizar la juventud di, debido a los problemas principales que tiene, como el paro y la precariedad, se agudiza, la inmigración, no hay salida para la juventud andaluza, y del sindicato, se, hace, se lleva de, de, de que se informó en el 2007, hubo un intento de organizar la juventud, pero hasta... Hasta el 2012-2013 no, no se consiguió y era mismo funcionó la Asamblea de Juventud. Bueno, estos son Óscar, el portavoz de, de nacional de esa juventud y bueno, debido a la situación nosotros decimos que no vamos a migrar, que nada más que da a combatir, que da igual los palos, las múltiples cárceles que pidan, que hay una juventud consciente y que queremos empleo digno en nuestra tierra y que vamos a seguir de la justicia y que vamos a luchar por ella. Siguiendo el ejemplo de la Dirección Nacional del Sindicato, se declaran insumisos judiciales, es decir, no se presenta juicio, no declaran. Los tres, tanto el eh, Curco, el de Jaén, el de Granada y el de Jelena, por la Turquía, por el Mercadona, la Pensiones de Cáceres, incluso tiene que afirmar los días 1 y 15 de cada mes, nadie va se niega ahí, nadie firma y se asistió que está un poco, muchas veces ha estado, Oscar sigue, lleva un año en Buquecatur y está en su vuelo públicamente y tal, pero no hay nada porque quiere que quedar por, por otro juicio por otras ocupaciones, y eso se mantiene y bueno, y toman el ejemplo, tanto Curro como Néstor, también estaba en las relaciones del sindicato, de como jóvenes, no acepta la justicia española, porque vamos a, a los juicios condenados, que nos hace un aquí se sabe también, que no es algo nuevo, y, y este el ejemplo que quiero dar a la juventud. Bueno, esto es Somote, que hay una que, que está por ahí, la finca, que no sé si lo veis, pero veis un muro que hay Gala, que tenemos allí la finca, y ahí fue la vista de unos compañeros que vinieron aquí en su pelería, que nos contaron el juicio este con los 40 compañeros del SEV, porque le pusieron por el del ser, Bueno, y si tenéis el encuentro de no se veis las fotos, pero por ahí está. Y bueno. Desde el SAT, Lara Juventus ha sacado este libro, que se llama El Libro Verde, con tres campañas principales. Una es... Paro Precariedad, otra Migración, y otra Andalucía y Andaluzas como carne de cañón. El paro de precariedad, como tal como está comenzando, la situación es, es, es, es, es insostenible. De cada, de cada cuatro emigrantes en la Unión Europea, en la Unión Europea, tres son andaluces, 3 tres. En la cifra de paro supera el 60%, en zona con, en mi tierra el 70% incluso. Y bueno, la emigración forzosa, no hay salida, no hay trabajo, nos niegan el acceso a la tierra, el acceso a, a cualquier tipo de desarrollo. Y la única salida es la inmigración. Y luego la tercera, la tercera campaña es Andalucía y Andalucía como carne de cañón. Esta falta de empleo hace históricamente que sean Andalucía y Andalucía que vayan a formar parte de los cuerpos represivos del Estado, que sean las trabajadoras y la clase obrera andaluzas la que reprima al pueblo pueblos andaluzes y a otros pueblos, porque la mayor gente que la ha decidido en el ejército son Andalucía y Andalucía y tocrer a la contra esto, creemos que la clase obrera andaluzha no debe ser reprimí ni al sufrido pueblo ni a ningún otro y que su lugar es combatir por los intereses que son suyos porque los hijos de las señoritas no son los que van lo que se mete en la guerra de Felipe cisami o si meten, se meten directamente por lo alto si no son afectado hijo de obrero y obrera que no tienen otra salida y bueno Y otra campaña que también está llevando aquí, un poco comentar también en la defensa del territorio. Ahora estamos con el fracking, la contra el fracking, que ya el permiso ha concedido. Vemos otra vez la política aquí en Andalucía, que mientras que tanto el PSOE como Izquierda Unida, el PSOE y Izquierda Unida votan en el Estado español una contra el fracking, que no haya fracking en todo el Estado, por supuesto con la mayoría del PP y no se accede, pues en Andalucía si sí conceden permiso contra el FRAP si sí concede, aparte a una empresa donde uno de los gerentes es primo del Basagoy, que de aquí que fue director del PP que como vemos que supone supone la ruina de nuestra tierra, por ejemplo hay permisos que hay en un 2 y 1 y el índice 1 2, que es la provincia de Jaén que supone la contaminación de todo el olivar y la pérdida de empleo y ruina para nuestra tierra que ya hay. Ahora vemos que la mayoría de oliva, un, un cultivo de secano se tiene que regar a veces porque desde, lo, desde los otro desde el pesticida y toda la cosa que se echa no o sea, si ya está contaminar, si en, en la zona donde se cultiva con la llamadas agricultura tradicional, que esta, que está hablando de que para recuperar esa tierra hace para 30 años, para acabar con con esa contaminación para que se pueda cultivar otro otro cultivo porque en tierra totalmente fértiles no se pues se puede cultivar de todo, solamente absolutamente de todo. Así tener acceso a una soberanía alimentaria real. No que está todo lleno de secano, de olivar, de monocultivo que supone la ruina y como el prácticamente supondría ya la destrucción masiva de empleo. es una masa que se ha realizado Siete días de un pueblo de la presencia que se llama la tecnología hasta la consejería donde hubo bastante apoyo y bueno, y eso voy a estar en una maratilla de dos años, pero queremos que se quite, queremos que desaparezca y sí. nada, y yo por mí si alguna pregunta, porque yo más menos ya he dicho lo que tenía que hacer. Ya tengo una buena duda, la duda. Por ejemplo, ¿legalmente que supone, aunque no lo cumpla lo ¿no? que sea la ocupación de la tierra, que represión legal o que tiene...? Por pues sí, porque después de la usurpación como tal, eh, como ocupa un sitio, una finca urbana, ¿no? Que supuestamente hay multas, pero si dicen que hay de trof de no sé qué, de sacarte la autoridad... Te echan lo que quieras, ¿no? Principalmente la ocupación de tierras es mucha. Frente a la figura representativa del sindicato, que sí le echa todo. Por ejemplo, que se hizo la turquía? Se trabajó la tierra, se quitó las hierbas, intentó labrar, intentó plantar, y por eso dicen que es el sujeto del trozo. Yo no sé lo que llama esta gente del trozo, pues por eso han condenado a tres compañeras a ganar de cárcel, hace seis de cárcel, que eso se les suma lo que tenían ya, supone la entrada en prisión, que no tiene ni piel ni cabeza. Hablan de igual que del mercador, dice que agresión. Y de esas 5 de carne por sacar 4 lentejas, porque fue eso, fue una actriz totalmente simbólica, no fue maya. y Pero si sí es verdad que con eso, la represión, el tema legal, la red de carne se mantiene ahí, se condena, pero no, se, no ha entrado en prisión, también ha habido entrada en prisión como tal, día se ha entrado frente, pero no, no, no, no se ha cumplido nunca la condena, siempre ha habido indultos o, indulto, o acuerdos, Pero multa es adquirimiento brutal, es, vamos, una de otra. Y multa, que cuando tú ya tienes varias multas, dicen que eres, bueno, que hace que te suba a lo mejor, una multa normal, que puede ser, por lo que 200 euros, que más menos lo que te puede echar, pero cuando ya tienes tres esas, ya van por mil euros. Cuando ya tienes más, pues ya te están tres mil euros. Y ya, pues se cada vez que baja a trabajar ellos tiene su lista y hasta no test se lava las manos ahora con la reforma esta administrativa supone que para que un juez decida si tú estás afectada no tiene que pagar por las tasas judiciales que no, el señor no tiene capacidad económica para su juicio no, no queda otra que pagar la multa que eso sea sí, es verdad que esa es la ruina total y ha perdido mucho más de ayuda internacional que llega. Y bueno, la Vía Campesina, Gersoa, el fundador de la Vía Campesina, da mucho apoyo en este sentido a la Unión Europea, porque que si no, no se podría hacer frente a la cantidad de juntas que hay. Incluso todavía quedan muchas por salir y no se sabe cómo se va, de, cómo se va a hacer frente. Eso es <risa> bueno, pues entonces, si no hay Ya. Ya. Yo te preguntaría, no creo en nuestra democracia, porque cada cuatro años nos ponen una, una cajita para los que vinemos. ¿Por qué como Cádiz, un 60% del Estado Oficial, sigue gobernando una mujer en ¿no? varios años? Digo, ¿se hace alguna gana típica? Sí. Claro, es decir, en Cádiz es la ciudad donde gana, donde gana, no se va a votar la atención, supera el 60% <coughs> esto la tenemos que echar crítica la tenemos que echar más si la tengo la Martina si la tengo que la sí, sí, no, la no, no, sí, sí la, no, la no, si no, va va eso, yo creo que eso ha sido que sigue es un problema en Andalucía que a lo mejor el sindicato se está sabiendo agrupar a la gente pero luego políticamente no hay ningún partido de referencia existe la CUT pero la CUT está dentro de Izquierda Unida y aunque la presidencia de este caso, el Cañamero, aunque ellos están dentro de, de, de quien miran, porque ellos votan de la CUP. Sí, que vota en contra de todo, vota en todo, pero mucha gente no creemos en eso, creemos en una salida. Incluso habrá con esto, que si sí, el de Estado de España se puede tener que poner no, este problema tal, si sí, Cañamero, si la gente de la CUP hubiera salido antes, yo estoy segura de que hubiera sido su mirada generalizar el voto, hubiera tenido mucha más fuerza, pero políticamente no tan enfrente. Hay disputa entre el grupo de izquierda continua, donde hay muchas decepciones, donde problema pues común no hay una alternativa la de ofla que la derecha vota siempre. Nunca va a fallar para lo que pase, pero por ejemplo, la izquierda pues mucha gente por el fundamentalista que quiere que el pecho todavía Llevamos 30 años gobernados por el PSOE, 30 años. Y, y ahora con todo el escándalo de la Eres, que supuso a robar millones millones de euros, el PSOE se esperaba cuando la puertas daban que iba el PP, bueno, allí eso era, se echaba la gente la mano en la cabeza. Es un gran disforzado precisamente esa tendencia, porque al eso es de Después tiene que decir que se sigue incomodar. Pero porque la gente, por ejemplo, en no vota. Están dando un 60% de abstención, más de la mitad la población no vota, que sí, que eso es porque no hay… Pero eso tiene una razón, es que ¿no? Una... Sí, que, un des... que todo es lo mismo, que hay un descontento generalizado, sí, que tenemos que saber agrupar ese descontento y que vaya por, por otro camino, también, pero… No sé si históricamente, bueno tampoco creo que tenga sentido importancia, pero si sí, es verdad en Cádiz, por ejemplo, es muy importante el anarquismo en Andalucía, el anarquismo andaluz, una corriente que, que apunta mucho y muchas veces esa no es la desaparcipación, que, que realmente supone un atraso, porque esto es la claricia que lleva a una especie de par brutal y lleva el PP gobernando toda la vida prácticamente. y Yo tampoco me, no entiendo la situación, pero si no es una alternativa real y no la, no la estamos sabiendo crear tampoco, pasa eso. Yo no quiero sinceramente, yo espero que este año se acabe ya y se va la encuesta por los buenos días que sí, que se va. Porque la gente no vota, es que esa es la realidad. Que hay una atención brutal en Andalucía y en Cádiz es la ciudad con más de desde toda Europa. Y la situación se sí, verdad que es... La gente que, también en muchas zonas lo que pasa es que, por ejemplo, se acceden al poder político. Muchos afueros como el Néstor, principalmente por el sindicato, pero no tienen poder económico. Vale, tú tienes el tratamiento, pero la tierra es un señorito. Y, y, y si la Junta Andalucía tampoco da poder a ese tratamiento o a esa gente para poder hacer el trabajo, ahí se, si tú vas una movilización, tú no, tú no trabajas. Eso en realidad es de la mayoría de la Junta Andalucía. Es que si tú en un no trabajas, y por ejemplo ahora con la multa con la represión, eso sé que la gente esté para atrás, y dice, bueno, pues se conforma, pues sí. Es una persona que se conforma, sí, pero es que, es que la situación es caciquil. Es decir, nosotros tenemos denuncia que no se ha podido llevar a cabo, pero grabaciones y tal, que ha al compañero que lo va a estar el pueblo con la cabeza abierta, o diciéndole en un pleno público, ten que cuidar que tu madre trabajando porque yo quiero. ¿sabes? Es decir, cuando el poder económico, cuando un pueblo no es soberano, cuando no tenemos decisión sobre nuestros recursos, no accede a muchos pueblos que se cansa, ¿vale? Muy bien, a la tierra y qué realidad tiene, y qué realidad es mi pueblo. La realidad mi pueblo es que si quiero trabajar, el que trabaja es del señorito, la tierra duele de un terrateniente y que puede suponer boicotear totalmente y controlar. Es decir, que una cadena de Andalucía si un pueblo no tiene ningún poder, pensando que es de la Tierra, es el que va a mandar. El análisis eh, claro que hago yo es que si en una pregunta de donde más conciencia ha habido una de Andalucía? resulta que no hay participación, que es la esencia de, la, de cualquier revolución, pero, si no hay que estar pasivo, puede morir. ¿no? Entonces, en ese sentido, me, me pregunto si realmente hay una crítica de mi tierra con respecto a Claro que hay. sí, pero si sí hay movilización, ¿sí? que no hay... hay participación política, pero la lucha de artilleros es histórica y sigue siendo histórica, la lucha de la trabajadora de Navantía sigue estando ahí, la trabajadora de Puerto Real... Y tenemos historiadores. Sí, bueno, eso es historiadores, es el trabajo que hay de ¿es eso o el turismo? Es que no hay otra cosa, es que no hay otro trabajo. Pero por supuesto que la lectura es que no se está sabiendo Que somos minoría, está claro, que, que tiene que un cambio, un cambio, y que inicia la mecha, que, que cambien la situación también. Pero es que la circunstancia, la negociación es muy dura. Por ejemplo, la historia que yo comenté aquí, cuando he contado, eso no se es estudia en los colegios. Eso no se es estudia, no es que enfermiza Bochea, fue a de Cádiz, fue a de la arquitecta del mundo, eso no lo, no, no lo sabe la gente de Cádiz la luz de la represión que ha no lo sabe, si un pueblo como vieja dan que el nombre, se llama otro nombre, así, la, lucha, la sumisión cultural, histórica andalucía, no se conoce, ahí parece que te cuenta de la historia de Castilla, tú, tú hablas, por ejemplo, que sí que son muchos, las críticas que hace, la por supuesto, y para lo nuestro, eh, pero también hay muchos factores, Por ejemplo, no hay no se habla de conquista, habla de reconquista, reconquista de qué? Si Andalucía nunca estuvo, nunca estuvieron los cristianos, nunca llegaron a ese reino antes, edad, nunca nunca se adoptó, por ejemplo, baño árabe, como algo ajeno, ¿no? Baño andaluzies, si estos son son originarios, son pueblos, todos sabrán de íberos, cuando en muchas de son íberos, son tartesos organizaciones imaginan autóctana andaluza, es decir. No se conoce la historia, no se conoce su cultura. Y eso hace que no por esta luz a lo mejor ¿no? pero claro que la facilidad existe el de con existe y es yo creo que ese es el principal problema cuando andallu se levante cuando haya estos focos estos foco de lucha será un cambio pero yo, yo creo que que si el campo se levanta si se lucha por la tierra el otro llegará pero cada día es un problema gordo sí que la situación es sorprendente y, y se intenta, la participación se intenta. Ahora mismo la organización está siendo general, gener está llegando a un nivel de movimiento grande. Acabo que han durante el día a otro compañero en prisión. Que es una situación complicada, pero sí, la pasividad es nuestra ¿sí? cómo Se conforma con eso, con trabajar. La, la economía está sumergida, con cuatro cosillas, y con con huertas propio con, con eso se conforma y sí, bien, ¿hay conformidad? Sí, sí la hay, y mayoritaria, y con eso que acaba, y yo creo que consiguiendo en realidad de cubrir la ley, o que se monte siga para adelante, o pueblo con pleno empleo, yo creo que es la única, la única forma de concienciar la gente, es También la gente está muy harta o se ha sentido por lo que se llama más explicando más, más mayoritario. O, o, por ejemplo, la, la única izquierda que había, a lo mejor que nunca diría sí que había otra izquierda, sí que había otro, otro camino. Pero allí era el camino marcado desde el Estado, y la izquierda supuestamente era izquierdo. Mira, y que está haciendo recortes en el gobierno, ¿qué va a faltar eso? Pues a la gente eh, no lo entiende, ¿no? Y eso sí es la realidad, o se ha hecho barbaridades. O sea, hecho, la, es, la crítica tiene que ser nuestra, que compañera mía y compañera mía milita en esa organización para dar un paso atrás y supone que mucha gente equipara al sindicato de es que izquierda unida, cuando no verdad cuando Pero es verdad que si no importa van a nada más con milita, apoyando un partido determinado equiparar a tu relación con eso y muchas veces pues la gente está en cara eso. Pero si ¿sí es verdad que, que hay que hacer esa situación, que hasta que no salga la gente de verdad no no habrá otra realidad, pero hay hay diferentes factores, pero que sí que la pasividad es hecho, es un hecho. Es sí. Eso es eso. Los, pero nosotros nosotros incluso una un par de horarios, una evaluación del campo. Ha Y comarcales han sido brutal Incluso en los gales. Hay veces, por ejemplo, ahora mismo nada, ha, ha habido una huelga en, en Pagano Pagano Pagano Pagano Sera Sur, porque ha comenzado el verdeo, eh, se prepara el olivo para la campaña. Y estamos viendo que la caja, es decir, el destajo está prohibido o solo se apura en convenio. El destajo es que te pagan por kilo de aceituna, que es Solo te pagan. Pues, tú puedes dar destajos, pero mío tienes asegurar jornada de, de un día que está en torno a 46 euros, que pasa que aquí no empieza, aquí te paga 3.50 la caja la caja que hay más de un kilo, que ahora vamos hablando de 8 kilos, la cintura te la paga 3.50, y no te apunta la peonada, es decir, el jornal que lleva para hacer de cualquiera que no llevas 300 kilos de cintura, es decir, era una situación brutal, y se ha, parado, se ha parado finca y y la amplitud y el campo, pero hablando de furgoneta y furgoneta con los trabajadores y mucha gente, y mucha gente del sindicato propio decía que se quiera la compañía compañera que estaban en, en la huelga, que si fuese, que querían trabajar. decir, la situación de pobreza que hay es que se conforma con lo que le den. Y gente que ha luchado toda la vida, ¿eh? ya estamos viendo el caso. Y en lucha histórica, por ejemplo, la comarca de la Cien, hay lucha por el PES, hay lucha, por ejemplo, en la zona de Jodas, en la Sierra, en la Sierra del pueblo y del sindicato por el pel, por, por el cumplimiento de convenio. Incluso se espera este año que se ha movido debido a que principalmente el monocultivo en Sevilla, Córdoba, Jaén es el olivar. El año pasado fue hubo mucha cantidad de, de aceituna y muy buena, Italia llovió mal ni tarde y siempre una cosecha malísimo y lo que supone ya que si el año pasado se gente sin trabajar, este año va a ser brutal, y al el verdeo, con, con cuando se finca en Osuna, cuando se finca en, en dos hermanas, y se está dirigiendo un boicot contra los productos de Camacho, y hasta Camacho, los hermanos Camacho, que son unos terratenientes que tienen miles de hectáreas y cobran un más de un millón de euros en subvenciones, pero luego incumplen totalmente el convenio colectivo y ahora en el proceso del convenio se ve de que la policía en lugar de apoyar o defender a los trabajadores que piden que se cumpla simplemente la ley que no se otra cosa, el convenio de por si sí es malo, que está 12 horas, porque supuestamente son 8 horas, pero no se todo a 46 euros y con media hora para un bocadillo a ver quién aguanta eso que, eso, que esa situación es la que hace Y eso es chungo, eso es muy jodido, y eso supone que ahora mismo nosotros es que la gente se aguante con eso. Pero más porque Nochi si tiene fuerza a lo mejor nacional, porque un sindicato, cada día se crece más, pero es un sindicato minoritario, no es un sindicato minoritario Y su multa principal eso fue cuelga sectoriales, cuelga bancaria las eras, donde se ha conseguido, por ejemplo, que se hace de la mujer al pueblo comunitario, se ha conseguido que se han, se han eliminado el PES, los registro del pe se ha conseguido pues tierra, muchas veces cuando hay un problema o una rota por la tierra pues los sitios, se ocupa finca o no se trabaja. y eso se tiene fuerza, la verdad que ahí es la lucha la nutrición y esta se espera que haya mucha energía. Y ocupacionales también. Vamos a ver como sea sí. pues, nada, pues, Muchas gracias. y... Y Gracias. <tose> <tose> here yeah. yeah. yeah. so yeah.